Este es... sacamos pronto con un gran equipo, con un montón de esfuerzo. A pulmón y a corazón. Más que a pulmón, a corazón. Un poquito más a corazón que a pulmón. ¿Seguimos, José?